Lección 3. Listos. Dígame. Hola Pepe. Hola Tony. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces esta tarde? Nada especial, ¿por qué? Esta tarde estoy un poco aburrido. Quiero hacer algo divertido. ¿Qué tal si vamos al cine? En el cine Res ponen una película americana de acción. ¿Te gusta la idea? ¿Quedamos a las 8? Ay, a mí no me gustan las películas de acción. Entonces, vamos al zoológico para ver el hipopótamo recién nacido. Bueno, pero hace mucho calor para pasear durante horas. Pues... ¿Vamos a un partido de fútbol o a una corrida de toros? Es que el Real Madrid ahora juega muy mal. Y en las corridas también hace calor. Entonces, ¿te apetece ir a la fiesta de Marisol? Marisol organiza una fiesta. Sí, es que va de viaje para mucho tiempo. Porque su padre trabaja en Nueva York. No quiero ir porque Marisol no me gusta. Además, sale con Jorge. Más bien, me quedo en casa. ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Te digo mil cosas y no te gusta nada. Solo rechazas mis invitaciones. ¿Pero por qué, hombre? Pues por nada especial. No quiero ir porque estoy en la cama con la pierna escayolada para un mes. Por eso estoy nervioso e insoportable. ¡Ay, pobrecito! ¿Sabes qué? Paso por tu casa esta tarde. Llevo un DVD y lo vemos juntos. ¿Vale?